un programa nuevo de tan después de tantos programas que ha salido en este gobierno desde acordarán nuestro primer programa bolivia cambia cambio cumple era hasta ahora es bastante esperado por todos los alcaldes y eh, después hemos tenido programa mi agua que también hemos hecho varios tanques de agua sistema de agua potable en montero programa mi riego Bueno, acá no hemos podido jalar porque sabemos que hay en grandes extensiones la agricultura. Eh, ha habido también el Fondo Indígena, otro programa. Bueno, tantos programas, eh, ya no sé, el ministro yo creo que nos va a decir en detalle cuántos programas se ha creado en esta gestión del presidente Evo Morales. Hoy nos viene a presentar un nuevo programa, Mi Barrio, Mi Hogar. Gracias ministro por la verdad por fijarse en Montero, Montero es una ciudad intermedia. La décima primera ciudad de Bolivia, de acuerdo a la ley de 1985. Las nueve las nueve capitales del departamento de de Bolivia, El Alto la décima ciudad y Montero está catalogado como décima primera. Y por eso es importante Por eso es importante, compañeros, que ustedes estén presentes. Sabemos que quizás no vamos a llegar con este programa a todos los barrios, pero vamos a priorizar conjuntamente con ustedes las necesidades más importantes.